En realidad ha sido complicada porque en, en, en lo que es el no razonamiento, la no racionalidad de este paro, porque realmente, mira, yo que he estado muchos años en la legislatura, en la Comisión de Salud, siempre hemos estado viendo cuáles son los reclamos de la s i c o p y esos reclamos han sido cumplidos en estos dos años、eh, realmente en, una,、eh, en un porcentaje altísimo. Ellos siempre han estado eh, queriendo eh, normalizar la precariedad laboral de los. De los De los profesionales, el equipamiento de los hospitales, los recursos humanos para los hospitales en toda la provincia, y todo eso se ha ido cumpliendo absolutamente. Usted sabe que la precariedad laboral ha sido en cuanto a, a, a que los profesionales estaban becados en, en la provincia de Buenos Aires, una cantidad enorme, había como 8.000 becados en la provincia, y bueno. Eso se ha ido normalizando y ahora, con la, con la gestión del doctor Colla en el gobierno de, de Scioli, el 100% de estos profesionales han sido incorporados a planta. Y bueno, lo, como usted está viendo,、eh, lo, los re, recurso s físico s para los hospitales han sido realmente como nunca yo he visto en el transcurso de, de, de lo, lo que yo he, he vivido:、eh, la capacitación, la incorporación de las enfermeras. Y realmente、eh, en plena paritaria, porque realmente estamos en plena negociación paritaria, es un paro de semejantes características, porque yo nunca he visto que, que se pare por tiempo indeterminado. Creo que son cuestiones políticas que ellos tienen、eh, en el seno de su, propia, de su propio gremio, porque, eh, mire, eh, el, la media de la provincia de Buenos Aires, todos los sindicatos han, han arreglado sus paritarias en un monto del 20%. 23%, 24%, ellos tenían la locura de p e d i r e l 40% de aumento para ellos、eh, cuando estábamos viendo, porque en realidad lo que ellos quieren hacer es,、eh, lo que pretendían es que llegaran al mismo porcentaje que el sector de enfermería, cuando al sector de enfermería se le dio un porcentaje un poco más alto porque han empezado con una base mucho más baja.、Uh -huh. Estamos viendo que nosotros siempre hablamos del equipo de salud, realmente esta irracionalidad de los médicos es. Incomprensible.、Uh -huh. eh, por último, doctora, para cotejar este dato, eh, eh, ustedes desde provincia evalúan que el paro fue de,、eh, tuvo una adhesión del 24%?